en primer lugar, agradecer el trabajo de mucha gente, de esta entidad, de la Sociedad Rural, de la Comisión Directiva, de entes eh, julinenses, de la misma Municipalidad de Jurín, que con el esfuerzo de todos nos ha permitido poner en funcionamiento esta muestra que hoy estamos inaugurando. Las 63 muestras ganaderas, 20 de granja, 16 dinámica y 15 caninas. Le queremos agradecer también de manera especial a las colectividades que con su colorido nos han acompañado en forma permanente en todos estos eventos que venimos realizando en los últimos años. De la misma manera que le, le agradecemos a todos los violes amigos que están, están, que están acá presentes, encalanando de alguna manera con sus zaperos, con sus caballos, con su vestimenta, esta muestra. Así que les pido un aplauso para todos. Ustedes. Me preguntaba a ser un periodista con motivo de la inauguración de la muestra, si venía alguna autoridad importante de la nación. Yo les contesté que acá hemos realizado el esfuerzo de tener esta muestra en funcionamiento esta muestra que muestra el potencial valga la redundancia de lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires que en una situación crítica está brillando en esta ciudad y le decía que el problema de que nos visiten o no autoridades en definitiva es el problema de las autoridades nosotros estamos acá presentes con la muestra realizada y si quieren venir las autoridades lo recibiremos con las manos abiertas Indudablemente hemos sentido en el interior del país más que algún cimbronazo desde que empezó nuestro conflicto con el gobierno nacional y cuando el matrimonio presidencial nos eligió como sus enemigos íntimos. Cuando nos enojamos precisamente porque el ex presidente quería manejar nuestras rentas y nuestro trabajo. Nos enojamos, nos opusimos a ellos y fuimos declarados enemigos de los mismos. Este comportamiento del matrimonio presidencial, no solo en el ámbito agropecuario, sino en todos los ámbitos de la comunidad, su prepotencia, su necedad en el manejo de los asuntos, ha logrado que el 28 de junio la comunidad masivamente en un 70% reprobar estos procedimientos pero acá vemos curiosamente que dos días posteriores a la elección la presidenta de la nación con esa metodología tan especial y profesoral que tiene hizo no sé qué cuesta matemática que, de, que resulta que de haber perdido por el 70% habían ganado las elecciones en todo el país Hoy, a 45 días de este acto electoral, indudablemente no vemos resultados positivos. El gobierno sigue igual. El gobierno sigue en una postura de necedad. Pero para el gobierno los equivocados son nosotros. Pero yo les digo a todos ustedes, quédense tranquilos, porque algo se ha conseguido. Los intentos indefinidos, reeleccionistas y monárquicos del gobierno, del matrimonio presidencial y su familia los puede poner en el congelador porque terminaron. Nosotros desde este ámbito querríamos, de alguna manera como lo, como lo hemos hecho siempre, reconocer algunos logros del gobierno provincial y del gobierno nacional. Desgraciadamente y dolorosamente haciendo un análisis, hemos llegado a la conclusión que no podemos reconocer absolutamente ninguna cosa correcta hecha por el gobierno. Si vemos en el gobierno provincial, es lamentable la actitud del gobernador Scioli, disciplinado de alguna manera con el mariscal de la derrota, con, con las candidaturas testimoniales y dependiendo del ex presidente, ignorando realmente lo que pasa en el interior de la provincia y en los pueblos del interior por eso el hecho de que alguna palabra lisonjera o una reunión que otra no borra estos recuerdos que tenemos para con el gobernador Scioli con el campo no se jode gobernador en el campo en el aspecto internacional en realidad Es lamentable que todavía estén en nuestra, en nuestra retina un avión argentino en el cual viajaba la presidenta en soledad que consiguió al presidente de Brasil al, al obispo Lupo para volar las zonas de conflicto hondureñas como si la agenda argentina en ese día, en esos días, en esos cuatro días, no tuviera asuntos importantes que tratar. Esto de alguna manera me hace acordar a mí cuando el expresidente fue a la selva colombiana con algunos boy scouts a buscar algún secuestrado que realmente después de cuatro días en la selva se dieron cuenta que no estaba secuestrado también es lamentable el alineamiento carnal que tiene nuestra presidenta con presidente de lo más devaluado digamos de América Latina con Chávez Correa Morales. ¿y por qué lo digo? porque inclusive del presidente de Valgado estamos hablando del presidente que se están eh, entrometiendo en los problemas argentinos están opinando sobre las elecciones sobre muchas cosas que hacen a los argentinos y que no tienen por qué inmiscuirse también nos hubiera gustado reconocer de parte de la presidenta cuando en aquel momento nos trataba de petroferos, de, de piqueteros de la abundancia de avaros de que desconocíamos las necesidades de los pobres, se hubiera ocupado de la pobreza, de la mendicidad, que hoy estamos en niveles del 35% y han sido de alguna manera criticados por el Papa. Pero vemos que muy lejos de eso, el matrimonio presidencial, en lugar de ocuparse de la pobreza y de los mendigos, eso lo declamaba, pero se ocupaba de incrementar su patrimonio, que lo podemos ver en sus declaraciones juradas. En este sentido, yo les recomendaría una lectura. Flor de Pareja, que escribió Vargas Llosa con motivo de, de este buen manejo de los dineros por parte del matrimonio presidencial que no tuvieron la suerte los argentinos para hacerlo. Si vemos desde el punto de vista del empleo, desgraciadamente el empleo está disminuyendo, la producción cada vez menor y los capitales usen del país en porcentajes asombrosos. Esto es por la incertidumbre, por la falta de seguridad, por la falta de previsibilidad, entonces, y porque está manejado estos asuntos del Estado por personas que son elegidas de acuerdo a su disciplinamiento y no por personas que se han puesto en ese cargo por sus conocimientos y solvencia. Aquí tenemos los resultados. No quiero hablar de la seguridad, nos hubiera gustado reconocer que ha mejorado, pero vemos que ya no es patrimonio de algunas zonas marginales ni de grandes ciudades, Ya tenemos diseminada en todo el país. Hablar de la educación... Yo creo que tampoco no merece darle mucho espacio. Estamos creo que en el 11, en el décimo primer lugar, perdón, en la educación, en Latinoamérica. Y vemos al ministro de Cultura de la Nación el otro día entonando una marcha que era dulce a los oídos de los presidentes. Hablamos de la institucionalización. La institucionalización nos prometió tanto la presidenta cuando asumió y durante sus primeros meses de gobierno, pero si vemos esto con, las, con, con los dólares de la ministra Micheli, con las valijas voladoras, con los terrenos calafateños, con las candidaturas testimoniales, con el disciplinamiento de los gobernadores en esto, ¿de qué institucionalización estamos hablando? ¿Me quiere decir? Acá no hay ninguna. Y yo creo que como bronzo en esta cosa de los males manejos del gobierno podemos señalar Aerolíneas Argentinas. Estamos perdiendo 30, eh, 300 millones de pesos mensuales. Con 300 millones de pesos mensuales podríamos alimentar a 30.000 familias, que serían mil personas. Pero quédense tranquilos. Está administrado por el señor que de, de, de, de los que conocen los aviones de Andar, pero no creo que conozca del manejo de, los, de, los, de las aerolíneas, pero es del Riñón de Mollano. De la misma manera ocurre con el fútbol. Hay que esperar si llega y cómo llega el fútbol que llega al argentino, pero cuesta 600 millones de pesos. 600 mil familias se les podría haber matado ya. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo me pregunto, ¿de qué modelo nos están hablando? ¿De qué inclusión nos están hablando cuando lo que están generando es inclusión y un desastre en la economía del país. Lo que entendemos nosotros por modelo económico es realmente el modelo de la producción. Incentivar la producción se incentivaría el empleo y conjuntamente con eso mitigaría la pobreza de alguna manera y la medicidad. Verdad, porque esto no se ha mitigado no obstante la discrecionalidad que tuvo el gobierno para manejar las cuantiosas y millonarias sumas de las retenciones. Creemos también que el sector agropecuario sería un vehículo ideal para poner en marcha este país semi-paralizado y para poner en marcha a un agro semi-paralizado. Solamente se hace necesario borrar esta incertidumbre lo imprevisible lo raro lo que aparece del gobierno y que nos pongan reglas claras para producir y una política agropecuaria acorde que no la tenemos y esto no significa que queramos privilegios los privilegios no los queremos de ninguna manera porque en el país o nos salvamos todos los que estamos o no se salva nadie quisiera también hacer un párrafo para los Legisladores, que no le taja acá al diputado electo, mi amigo Rivara, porque todavía no ha subido el cargo. Yo digo que los que, perdón, los eh, legisladores que suelen ser, eh, que nos han, han dejado, digamos, han fallado un poco a la sociedad que pedía juego, se ha sentido tocada la sociedad, tienen poco arraigo al trabajo. No obstante pensamos en que ahí está la carta del triunfo del campo porque creemos que a partir de las 125 se enteraron de lo que es el campo, y lo que es más importante, muchos legisladores, se enteraron que a partir de ahí, tenían que votar lo que le mandaba el pueblo y no el caudillo de turno. Por último, cuando hablamos del hambre y de la pobreza nosotros desde nuestro fin de lugar, algo estamos haciendo. Nuestra comisión de acción de, eh, social, formada por, por las damas, por las mujeres integrantes de esta sociedad rural, está eh, recabando comida, o lo que sea, de cualquier tipo o vaca que las industrializarán, para ser distribuidas en los frigoríficos, para hacerlo en los comedores comunitarios. Por último, señores, y para terminar, yo... Eh, Estamos con feces y sabemos del sacrificio que todos ustedes están haciendo para seguir adelante. Pero señores, no aflojemos, no aflojemos y sigamos para adelante con trabajo, con convicción y con esfuerzo. Una vez intentaron doblegarnos, otra vez nos dijeron que, iban a, que íbamos a volver de rodillas y no lo hemos hecho. Aquí estamos parados y seguiremos parados. Hasta, hasta que termine esta lucha por eso les agradezco a ustedes, sigan luchando los felicito por los esfuerzos realizados y les agradezco y les recuerdo, la sociedad rural de Curín está dispuesto y está abierta las la puerta de todos ustedes para canalizar todas las inquietudes y la defensa gremial de todos los productores muchísimas gracias